Hola, Paco. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú, Javier? Estupendo. Quisiera invitarte a mi fiesta de cumpleaños. ¿Puedes venir? Sí. ¿A qué hora llegó? Pues puedes venir a partir de las ocho. Bien. Entonces nos vemos el sábado. Hola, Susi. Soy Javier. Hola. ¿Cómo estás? Pues genial. Es que el sábado es mi cumpleaños. Voy a invitar a mucha gente. Vamos a preparar una cena sabrosísima. ¿Vas a venir? Lo siento muchísimo pero es que ya tengo un compromiso para ese día. Mi hermana se casa y tengo que estar allí, pero te felicito. Y yo también felicito a tu hermana. Adiós. Adiós. Hola, Paco. Es que no puedo ir a la fiesta de Javi, pero de todas maneras quiero enviarle un regalo. ¿Se lo das? Claro que sí. ¿Qué le compras? Es que yo no tengo ni idea. Pues pienso comprarle un CD o un DVD. ¿Cuándo te lo entrego? Antes de ir a la fiesta... Puedes dármelo. Hasta el sábado, Susi. Hasta el sábado.